Bienvenidos al último programa de Gavilán On Air... ...del curso 2022-2023, soy Lola Pulido... ...y hoy queremos dedicarle ese último programa... ...a nuestros compañeros de sexto... ...para nosotros es una enorme satisfacción y ejemplo... ...ver que nuestros compañeros con quienes compartimos... ...momentos de juegos inolvidables... ...hoy se despiden de nuestra escuela... ...dejándonos el testigo y la responsabilidad de ser los mayores del centro. Os felicitamos por haber terminado el ciclo colar y os deseamos mucha suerte en vuestro paso por el instituto. Preparaos para alcanzar todo vuestro deseo y recordad que el secreto del éxito es la constancia, pues el camino para ser una persona preparada y de provecho no siempre es fácil. Deberéis esforzaros, ya que solo así puede conseguir las mejores cosas de la vida. Os echaremos de menos. El pasado lunes, la Comisión Tarde de Juego del Proyecto Dubrique de Blanco de Paz, donde está representada la comunidad educativa de Dubrique, hizo entrega al Proyecto Alpa de un donativo de 5.060 euros, recaudado... ...en la tarde de juego... ...y con la fiesta solidaria... ...es la mayor aportación económica... ...que ha recibido la ONG... ...enhorabuena y gracias a todos... ...los que habéis posible... ...se vuelve a demostrar la solidaridad... ...del pueblo de Urique... ...antes de comenzar con las actividades propuestas... ...para los próximos días... ...vamos a retroceder... ...al pasado viene 9 de junio... ...¿qué pasó ese día?... Daniela lo y Camila no lo cuentan. Gracias, gracias Lola. Somos Candela y Daniela. Y el pasado viernes 9 de junio, nuestros compañeros de primero y cuarto B recibieron el premio vigésimo curso de medio ambiente del Ayuntamiento de Urique en las categorías B y C. Y qué mejor que que ellos que contarnos su experiencia, para ello hemos invitado a los compañeros de primero, Eira y Pepe... ...y a las dos compañeras de cuarto B, Julia y Ariadna... ...muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿En qué consistía vuestro trabajo? En dos libros que se tenían que a la vez... ...y uno se trataba de la sequía y otro de un mundo mejor. Nuestro trabajo consistía en... De, ...a intentar que la gente se fije más en el medio ambiente. ¿Qué es lo que más os ha costado del mural? Hacer lo de la fequía. Lo que más nos ha costado del mural es mmm, las noticias. Tenemos que buscarlas en el ordenador y todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de participar en esta actividad? El libro que hemos trabajado. Lo que más nos ha gustado es estar haciendo nuestro trabajo todos juntos. ¿Qué consejo de medio ambiente le darías a los demás alumnos del colegio? No esperarse a que haya Algo algo mal y, y no tiremos las cosas, tirarlas antes de tiempo. Porque no ensucien tanto el medio ambiente. ¿Qué premio habéis recibido? Una que tenía dos X, que eso significaba... El número 20. Y nos dio un diploma. Una cursión. Hemos recibido un trofeo, eh, también un diploma para cada uno y un viaje a Higuerón. Podéis aprovechar para darle las gracias a vuestros tutores, ¿verdad? Que sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? ¿Cómo se llaman? Salvador Venega. Muchas gracias, Salvador. Sí, le podemos dar las gracias a nuestros profesores. Deciré. Muchas gracias. Pues enhorabuena y disfrutar de la excursión que os habéis merecido por el esfuerzo de estos meses. Os esperamos el curso que viene para poder... Para que nos contéis cómo lo habéis pasado y qué habéis hecho. Un saludo y os dejamos con Emilio y Cristina que nos van a contar una de las actividades de las que, de la que podemos disfrutar este fin de semana. Muchas gracias. Somos Cristina y Emilio. Informaremos del torneo de fútbol sala de este fin de semana. Este fin de semana se jugará la primera edición del maratón de fútbol sala para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil. Tendrán lugar entre el pabellón deportivo y la cancha exterior. Hay un total de cuatro equipos participantes de la categoría Benjamín, cinco equipos de la categoría Alevín y seis equipos de la categoría Infantil. La fase de grupo... Tendrá lugar el viernes 16 y el sábado 17. Comenzarán los partidos a las 8 de la tarde del viernes y terminará la facha de grupo el sábado a las 7 de la tarde. Las semifinales de la categoría Benjamín tendrá lugar el sábado a las 4 de la tarde, de la categoría Levin a las 8 de la tarde, para jugar por el tercer y cuarto puesto del partido de los Benjamines será a las 7 de la tarde, mientras que la final de esta categoría será a las 8. Con respecto a la categoría infantil, la gran final tendrá lugar el sábado a las 10 de la noche y el último partido corresponderá a la categoría alevín, que tendrá que esperar a las 11 de la noche para jugar la gran final. No vayáis a creer que esto queda aquí, que aún hay más actividades para este fin de semana, ¿verdad, Lola Sánchez? Gracias, Emilio y Cristina. Soy Lola y hoy he invitado a mi monitor de natación, Fran Bueno, y al presidente del club, Fran Panal. Bueno, para que nos hable un poco del club de natación y del campeonato de ese fin de semana. ¿Qué hay que hacer para apuntarse y cuándo? Bueno, Lola, la pregunta que más ha es hecho. Lo primero, volver a agradecerte que hayas contado con nosotros para esta experiencia tan, tan bonita, ¿vale? ¿Cómo hay que apuntarse al club? Lo primero, tener muchísimas ganas de nadar. Eh, tener unas ganas impresionantes de tirarse a la piscina y, y nadar. Eh, ¿Cómo apuntarse? Pues una vez que tenemos esas ganas, pues ponerse en contacto o, o conmigo o con, o con Fran Panal y nosotros pues le diremos las la pautas para apuntarse, pero ahora mismo no tenemos ningún tipo de impedimento por el tema COVID que lo, lo hemos tenido durante todos estos años así que lo único que hay que, hay que tener es ganas de apuntarse porque todo el mundo que quiera puede ¿Con qué edad pueden apuntarse los niños y niñas al club y con qué edad máxima pueden echar? No, no hay ninguna edad ni mínima ni máxima la mínima pues sería a la edad donde los niños pues aprenden a flotar Hay niños que adquieren esa flotación con cuatro añitos, cinco añitos, seis... ...dependiendo con que sepan flotar, nos valen. Hemos tenido casos como el de Lara, que se apuntó al club con... ...todavía no tenía ni cinco años y niños que necesitan un poquito más. Pero con que tengan los conceptos básicos de saber flotar y defenderse... ...con eso nos es suficiente. Y edad máxima no hay. ¿Por qué? Porque se ha demostrado ese año cuando hemos salido a nadar eh, a las competiciones federadas... ...de que había nadadores de veintitantos años... ...por lo tanto, eso, es, eso es, es... ...significa de que siempre que quieran nadar... ...podrán hacerlo. ¿Cuántos años hace que se creó el club? Hola, buenos días... ...mira, gracias Lola por invitarnos a esta entrevista... ...pues mira, el, el club se fundó en noviembre de 1974... ...hace muchos años ya... ...y fue creado por unos chavales, por unos jóvenes... Eh, ...a peticiones de sus padres... ...y fíjate los años que tiene... ...¿cuánto podíamos contar que tiene? <risa> ...hasta este año... ...mira, me cuesta a mí hasta calcularlo... ...pero sí que os puedo decir... ...que el Club de Natación de Ubrique... ...es el club más antiguo de Ubrique. Sí, voy a recalcar una cosita que Fran... Mmm, ...parece que se la queda un poco al lado... ...pero bueno, lo voy a recordar... ...que el Club de Natación de Ubrique... ...es un club de natación... ...vale... ...y que sí que es verdad que no tenemos eh, restricciones de edad... ...ni por abajo ni por arriba... ...pero cuando hay que entrar en el club o cuando se desee entrar en el club... ...hay que hacer un tipo de pruebas, ¿vale?... ...para captar a esos niños... Eh, ...Fran lo hace también, yo también... Y, y, ...y estos niños pues si no están aptos para entrar en el club... ...pues estarían dentro del patronato... ...que es lo que sería antiguamente la escuela de natación. ¿Actualmente cuántos monitores tiene el club?... Pues Lola, lo estás viendo aquí. Yo soy el presidente y Fran es secretario, es entrenador y yo también soy entrenador. Cuando él no puede, pues voy yo, porque ya que los dos tenemos el curso de monitor nacional de natación, pues cuando él no puede, pues yo le hago la suplencia a él. Y también Ahí. está Jesús, que nos ha hecho un cable de eh, vez en cuando cuando no podemos ninguno de los dos. Exactamente, y Jesús también, que se me pasaba. había hecho alguna competición fuera y cómo ha ido la experiencia? Sí. ...pues mira, hemos hecho dos competiciones fuera... ...a nivel andaluz, Lola... ...como tú bien sabes... ...disfrutamos mucho en las de cira... ¿sabes? ...había muchos clubes... ...había mucha competencia... Eh, ...eran muy buenos, nosotros estamos empezando... Eh, ...y la verdad es que lo pasamos muy bien, muy bien... ...y en el Puerto Santa María igual... ...¿qué pasa? que en el Puerto Santa María... ...íbamos ya más preparados aún... ...entonces... ...no ha sido más llevadero... ...esa competición... Eh, hemos congregado, hemos, somos amistades con los clubes y, y la verdad es que lo hemos pasado muy bien y este club, como tú bien sabes y, y Fran también de ello nos encargamos va creciendo poco a poco ¿Actualmente cuántos niños y niñas hay en el club? A día de hoy somos 47 niños y niñas en el club ¿Puedes hablarnos un poco sobre la competición de esta semana? Sí, claro. Eh, la competición de esta semana eh, empezará… Eh, lo primero es una captación. No es competición como tal porque este año, al haber eh, nadado dos veces de, de forma competitiva a nivel andaluz, como muy bien ha dicho Panal, que es lo máximo que hay en la comunidad, tanto en Algeciras como en el puerto de Santa María, pues este año no hemos limitado a que nuestro trofeo Olmedo ...sea más una exhibición que una competición... ...por lo tanto trataremos mucho el tema de que todo el mundo nade... ...que nade las máximas pruebas posibles... ...todo el mundo por el simple hecho de tirarse al agua... ...se llevará un detallito de participación... ...y a pasárselo bien... ...porque después sí tendremos en septiembre... ...nuestro trofeo... ...que ahí volveremos otra vez a darle ese toque competitivo... ...pero lo de este sábado día 17... ...será una captación para que la gente conozca el club... ...a través de, cómo no, a través del agua y nadando. ¿Qué le dirías a los padres y niños... ...para motivarles para que practiquen natación? Bueno, a ver... ...muy buena pregunta, Lola. Esa, esa pregunta es la que queremos responder... ...y no solo a través de nosotros... ...sino a través de esos padres, por ejemplo. A ver, la natación, eh, como bien sabemos... ...es el deporte más completo, por excelencia, ¿vale?... Es rehabilidador, eh, eh, en fin, eh, es de competición, es deportivo, hay mucha disciplina y sobre todo para todas las edades. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos conseguir con los padres? Pues que inicien a los niños en esta modalidad deportiva, pues que... Eh, Se puede, se puede practicar otro tipo de deporte con esta natación. La natación al setar completo, pues se trabaja todo, ¿no? El sistema esquelético, el sistema mu eh, muscular, sistema cardiorrespiratorio y está hecho para, para que se puedan practicar todo tipo de deporte. Es decir, por eso es el más completo, ¿no? Entonces, yo desde eh, aquí, tanto Fran como yo, animo a los padres a que inicien eh, a los niños a esta modalidad porque eh, es lo más completo, ¿no? Después hay otras variantes de otro deporte, pero la natación en sí eh, ayuda a los niños a todo. Muchas gracias por vuestra visita. Pues ya sabéis, aquellos que quieren unirse al club de natación, nos vemos este sábado en la piscina municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Seguimos con más eventos. este es súper importante para nuestros compañeros de sexto ¿Verdad, Lepino? Gracias, Lola. Soy Alejandro Pino y esta tarde tendrá lugar nuestra graduación. Llevamos una semana súper nervioso por este día tan importante en nuestras vidas. No es simplemente cambiar de edificio a la calle de enfrente, es dejar un lado nuestra niñez y comenzar nuestro camino hacia la juventud. Es dejar atrás muchos recuerdos, tanto buenos como malos. No nos vamos a engañar. nuestra primera vivencias nuestros maestros, compañeros, nuestra clase de la que ahora estamos deseando salir de ella y la casaremos después de menos. Va a ser una ceremonia inolvidable para nosotros, pero también para nuestra familia y nuestros profesores. Va a estar cargada de sorpresas, de risa y, ¿por qué? No de lágrimas. Estamos deseando que llegue esta noche para celebrar nuestro momento. Y ya... No puedo contar más, que si no Gracias, Cristina y Emilio. Somos Ana y Yolanda y hemos invitado a María del Mar, directora de la Escuela Municipal de Música, para que nos hable de los conciertos de fin de curso de la escuela. Buenos días y gracias por venir. Buenos días. ¿Cómo tenéis organizado los conciertos de final de curso? Bueno, pues dependiendo de las edades, ya que en el centro tenemos alumnos desde los cuatro hasta, bueno, hasta no hay, no hay límite de edad, pues vamos haciendo los conciertos según la preparación y la edad que tiene que cada, cada alumno. ...empezamos con los conciertos de los más pequeñitos... ...de 4 a 7 años... ...que lo tuvimos la semana pasada... Y, ...y ahora ya pues tenemos los alumnos de cuarto y perfeccionamiento... ...que son los que están terminando las enseñanzas básicas... ...y para final de curso pues ya tenemos las grandes formaciones... ...que son los alumnos de... ...más a... ...incluso bueno... ...dentro de la franja de, de perfeccionamiento... ...pero ya tenemos adultos... ...y, y ya digo, ya son la, las formaciones más amplias... ...donde hay un número de alumnos tan grande... ...que necesitamos la última semana para preparar todo, todo el evento. ¿Hay muchos alumnos apuntados a la Escuela de Música? Sí, tenemos alrededor de unos 300 alumnos habitualmente. ¿Qué hay que hacer para apuntarse y cuándo? Pues a finales de junio saldrán las inscripciones... ...para los alumnos que ya están matriculados en el centro... ...en este curso. Se hace una reserva de plaza. Y ya en septiembre es cuando viene la gente... ...que no, no ha estado nunca en la escuela y... ...y quiere matricularse en este mes de septiembre... ...es cuando se ajustan ya los horarios... ...con las plazas que se hayan quedado libres... ...de los alumnos que ya que ya están matriculados en julio. ¿Qué especialidades se pueden estudiar? Pues desde los más pequeñitos, desde los cuatro años... ...tenemos música y movimiento... ...a los cinco te, continúan con música y movimiento... ...a los seis continuamos con iniciación eh, musical... ...seis y siete años... ...y a los ocho ya empiezan con las enseñanzas básicas... Aquí ya empiezan a dar lenguaje musical y cogen un instrumento de la gama mmm, amplia que tenemos en el centro. Contamos con piano, con guitarra. Dentro de la guitarra tenemos guitarra española, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra flamenca, ukelele. Eh, después tenemos los instrumentos de viento, como son el clarinete, la flota travesera, el oboe, la trompeta, el trombón, el bombardino, la tuba. Eh, canto también, tenemos canto clásico y canto moderno. ...y también para finalizar tenemos percusión... ...que es una asignatura que tiene instrumentos de percusión clásica... ...como son los xilófonos, la caja... Eh, ...y también la percusión latina o la batería... ¿no? ...que lo utilizan mucho los alumnos para, para estudiar pop y rock. ¿Nos podría decir las fechas de los conciertos? pues eh, Hemos tenido ya música en movimiento la semana pasada... Esta semana que viene entraremos con las audiciones individuales de los alumnos de cuarto y perfeccionamiento y la última semana, que es el 29, tendremos el concierto final de curso, que es cuando viene el coro de Voces Blanca, el coro polifónico, el, el coro del hogar del jubilado y la banda de la escuela. Y nos queda el 23, que es un concierto especial porque lleva muy poco tiempo haciéndose, el 23 de, de este mes, que es el viernes, eh, contamos con el taller de música moderna, que es un grupo formado por los alumnos de guitarra del centro, de guitarra eléctrica y bajo eléctrico, y canto. Y también la actual big Band, que es un grupo de, de alumnos de, que están estudiando jazz y blues y, y se incorporan también este curso con un, un concierto que nunca han hecho. Muchas gracias por tu visita. A vosotros. No lo vaya a creer, pero hay más actividades este fin de semana, ¿verdad, Alma? Gracias Ana y Yolanda, soy Alma y seguimos con las noticias musicales. Este viene a las ocho media en el Instituto Francisco Fatou tendrá lugar una actuación benéfica. Consistirá en una actuación de baile por Vanessa Lara, donde sus alumnos mostrarán todo su arte a favor de una buena causa. Os esperaremos. Paco, ¿qué habéis hecho hoy los alumnos de sexo? Gracias, Alma. Hoy hemos tenido el placer contar con el abogado Francisco Garreno, mi padre, con el que hemos hecho la simulación de un juicio. Durante toda la semana en clase de lengua de sexto hemos trabajado en tres equipos. Un equipo era la defensa, otro la acusación y otra parte de la clase era el jurado, que ha tenido un papel muy importante en la jornada de hoy, pues ha tenido que decidir si era culpable o inocente nuestro acusado. Ha sido una actividad muy entretenida, en la que Francisco ha ejercido de juez y nos ha explicado las partes de un juicio, cómo tenemos que dirigirnos al juez y a los acusados, el orden de participación de las partes, etc. Muchas gracias por enseñarnos tu profesión, que nos ha servido para darnos cuenta del poder de las palabras. Cómo expresar bien las ideas y saber argumentar nos puede servir para cambiar el mundo. David, estoy deseando escuchar tu noticia. Gracias, Paco. Soy David Villalba y me encanta la noticia que os traigo. La semana que viene realizaremos varias actividades de despedida del curso escolar. Los alumnos de tercero irán a Ligerón... ...de Tavizna, donde realizarán distintas talleres... ...entre ellos tiro con arco, tirolina, ...taller medioambiental, no suena nada mal... ...mientras que los alumnos de quinto iremos a la pista polideportivas ...para disfrutar de una mañana muy saludable... ...donde practicaremos fútbol, baloncesto, tenis, pádel... ...el martes o miércoles... Les tocará el turno a los alumnos de sexto ir a las pistas deportivas que compartirán con el alumnado de sexto del Colegio Benafélix. Como última actividad de tránsito y los quintos y sextos, el jueves despediremos el curso escolar yendo a una excursión conjunta al Lago de Arcos, donde practicaremos distintas actividades acuáticas hidropedales, padel surf, kayak y disfrutaremos de la velocidad en el lago montados en un plátano. Suena divertido, ¿verdad? Ya estamos deseando ir. Por otro lado, los alumnos de segundo y tercero disfrutarán el jueves de una jornada de desayuno y después irán a la piscina municipal. Felipe, ¿qué más hay que hacer en estas semanas? David, soy Felipe y tenemos el lujo de vivir en un pueblo donde la oferta de deportistas es inmensa tanto del Patronato Municipal de Deportes como de los clubes privados tenemos el placer de contar con una instalación deportiva que nos permite practicar todo tipo de deporte así que no tienen excusa para no practicar ningún deporte una tra vía sana y uno de los deportes a los que puedes apuntarte para practicarlo, el curso que viene es el Cabo Si aún está el indeciso, aprovecha la jornada de puertas abiertas de este mes, de junio, los lunes, miércoles y viernes, de siete a ocho y media. Sobre todo, queremos animar a los niños y niñas que nacieron en 2014, disfruta el placer de trabajar en equipo, de aprender a respetar, convivir y a conocer amigos. Y sobre todo, a llevar una vida sana, saludable, haciendo deporte. Ven, prueba, y no te arrepentirás. Pero si lo tuyo es más practicar un deporte de raqueta, pues infórmate en el club de tenis y el club de pádel. Si lo tuyo es el agua, habrás puesto atención a la entrevista de nuestra compañera Laura Sánchez, ¿verdad? En Obrique tenemos para todos los gustos. ¿De qué nos informará Juan? Gracias, Felipe. Soy Juan. Yo voy a informar de que ya se pueden hacer las inscripciones para el nuevo equipo de fútbol Ubrique Club de Fútbol 2023. La unificación de los clubes de fútbol de Ubrique ya es una realidad. La unión hace la fuerza y entre todos podemos hacer que el fútbol llegue a lo más alto. Dejemos a un lado las envidias y el egoísmo y luchemos por un fin común. Un pueblo volcado con su equipo y orgullo de sus colores demostremos que somos un equipo fuera y dentro de los terrenos de juego no es ganar ni perder, es saber disfrutar de nuestro deporte favorito. Las decisiones no van a ser fáciles, porque todo el mundo quiere jugar en los primeros equipos. Pero debemos recordar uno de los valores principales de nuestra edad, que no es otro que simplemente practicar deporte, hacer amigos y disfrutar una vida sana y saludable. Así que si queréis unirte al club, tienes que recoger la inscripción en la oficina de la Fundación López Mariscal, que se encuentra al final de la Avenida España. Allí te informarán de todos los documentos a entregar y dónde hay que llevarla. ¿Te animas? A continuación, ¿de qué nos habla David? Gracias, Juan. Soy David. Y por fin llegaron las vacaciones. Ese sentimiento maravilloso de no sentir culpa por no estudiar. Las vacaciones de verano son para descansar, divertirse, jugar, tomar el sol, bañarse en la piscina, pasar el tiempo con la familia, visitar a los abuelos y sobre todo disfrutar. ¿Estás listo para esas vacaciones? Haz una lista con... ...todo lo que quieres hacer... ...construir casillos de arena... ...nadar, jugar... ...batallas de globos de agua... ...resolver puzles... ...cocinar... ...mirar las estrellas... ...hacer aviones de papel... ...jugar al escondite... ...escribir un diario... ...visitar un museo... ...leer un libro... ...ilustrar mi propio cuento... ...y si no lo tienes claro... Te damos algunas opciones que hay en Ubrique para esas vacaciones. Gracias, David, y María. Y os recuerdo que este verano volverá a estar juntos. La ludoteca Camenae estará en nuestro colegio el 6 Fernando Gavilán, de lunes a viernes, de 8 y media a 2. Juega deporte, creatividad e ilusión para niño y niña de infantil y primaria. No te quedes sin tu plaza. Tienes para apuntarte hasta el día 24 de junio. Puedes venir todo el mes, una quincena o días sueltos. Os esperamos. Y Carlos, ¿qué nos contará? Hola, soy Carlos y os voy a informar sobre el campus ActiSport, que será desde el 26 de junio al 31 de julio. Se realizarán actividades, talleres y deportes. Esto va dirigido a niños y niñas entre 3 años y 14 años de edad. Anímate y diviértete este verano con ActiSports. Aitor nos trae opciones para divertirte este verano. Gracias, Carlos. Soy Aitor y os contaré los talleres de verano de la Ludoteca Municipal. Se llevará a cabo del 26 de junio al 30 de julio. Habrá dos grupos. El grupo 1 para los nacidos en 2015 al 2019, que tendrá los talleres de lunes a miércoles de 10 a 2 y los viernes de 10 a 12. El grupo 2 para los nacidos en 2011... Al 2014, sus talleres eran los martes y jueves de 10 a 2 y los viernes de 12 a 2. Corre que las inscripciones se terminan el 23 de junio y las plazas son limitadas. Dana, ¿qué otra opción hay para divertirse este verano? Gracias, Aitor. Soy Dana y a continuación os traigo toda la información de la décima edición del campus de baloncesto. Nuevas promesas que tendrá lugar en Cortes de la Frontera desde el lunes 3 al domingo 9 de junio de 2023. El campus está dirigido a chicos y chicas desde los ocho años en adelante, sea cual sea su nivel de baloncesto avanzado, medio o de iniciación. El campus, además de aprender y mejorar el nivel técnico, el objetivo es más importante, que es disfrutar con el baloncesto en compañía de otros chicos y chicas de diferentes equipos y lugares que compartirán unos días llenos de experiencias y diversión. El campus está organizado por Ketal Sport, el director general del campus. Es Chus Llano, jugador profesional y actualmente entrenador y coordinador de numerosas escuelas de clubes de baloncesto en Sevilla. La edición de 2023 se celebrará finalmente en Corte de la Frontera. El alojamiento será en el albergue juvenil de Corte de la Frontera, en acogedoras cabañas construidas en madera y piedra en plena naturaleza y que cuenta con unas instalaciones de primer nivel, comedor, piscina y diferentes zonas de ocio. Como es lógico, el balancesto es la actividad protagonista del campus con dos sesiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, adaptadas a la edad y nivel técnico de cada grupo y que se llevará a cabo en el pabellón cubierto de, de Corte de la Frontera y en el pabellón cubierto de Ubrique, a los que nos desplazaremos desde el albergue. En los entrenamientos se combinarán ejercicios para mejorar técnica táctica de los jugadores combinados con unos juegos y la celebración de competiciones y partidos. Para aquellos participantes que no deseen pernoctar, pueden participar en régimen externo. La inscripción se podrá solicitar exclusivamente desde la propia web. Y Alejandro, ¿qué nos contará? Gracias, Ana. Soy Alejandro y a los futboleros si no han tenido bastante con el maratón de fútbol sala de este fin de semana. Para ello les hablaré del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, destinado a pequeños de entre 6 y 14 años, que se llevará a cabo en Ubrique, en el complejo deportivo del 26 al 30 de junio, en jornada de mañana, en horario de 10 a 2. El precio incluye dos camisetas y unas calzonas Macron, asistencia médica, seguro de responsabilidad civil, bebidas y frutas. Además de un 15% de descuento en la tienda oficial del Cádiz Club de Fútbol. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en la web del campus cadizclubdefutbol.com y disfruta de tu deporte favorito también en verano. Durante el mes de julio habrá actividades de fútbol y baloncesto en el Patronato Municipal de Deporte. Para más información, acércate a la piscina municipal. Antes de terminar nuestro último programa, quisiera dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Muchas gracias a Radio Brique por hacernos un hueco en sus mañanas los viernes para darnos voz. Al equipo directivo por permitir que esta actividad se lleve a cabo. A mis compañeros, por su comprensión a la hora de cederme a los alumnos en su horario de clase para grabar el programa. A todas las personas que han pasado por nuestra radio en estos meses, ya más de 40, ya sean online o presencial, sin vosotros no hubiera sido igual. A Juan Antonio Ibar Rubira, por su ayuda incondicional cada vez que lo he necesitado. A todos los alumnos del colegio y sus tutores que han participado de forma esporádica en nuestra radio. A los que invitamos a que el año que viene nos vuelvan a visitar. Y sobre todo a mis alumnos de quinto y sexto, por dejarse llevar y participar en todas mis locuras. Ellos son el principal motor de esta actividad y por ellos merece la pena todo el esfuerzo y tiempo dedicado. A todos gracias. Muchas gracias o deseamos desde aquí unas felices vacaciones. Hasta aquí el último programa del curso y el último programa en Gavilán On Air para los alumnos de sexto a los que echaremos de menos en estos momentos de radio. ¡Adiós!